Pero no significa que debamos prodigar nuestro tiempo y nuestra energía a todo el que la solicite, porque para que un gesto tenga verdadera utilidad y lo agradezcan, d e b o ofrecerlo espontáneamente a quien le desea ayudar. Si por asentir a cualquier petición acabamos sintiéndonos culpables, explotados o víctimas de la ingratitud, lo más probable es que nuestro consentimiento proceda de razones equivocadas.